los buenos días. ¿Cómo estás, Mercedes? Pero muy buenos días, Gaby. Muchas gracias por esta invitación de todos los viernes. No, muy por viernes. favor, aquí agradecidas. <ríe> eh, bueno, para comenzar, preguntarte por dónde vamos a andar hoy en la columna. Hoy en la columna vamos a hablar un poquito de economía. Nos parecía importante traer al día de hoy eh, al, algún recuerdo, alguna memoria sobre el modelo económico que instaló la dictadura en nuestro país uh -huh. para, para poder re reflexionar sobre el hecho de que la represión y el disciplinamiento de los sectores populares, este, este plan de eliminación de personas, tenía también entre sus objetivos una transformación económica muy drástica, muy importante, que requería justamente de esa represión para poder ser aplicado ese plan. Este plan, implementado por la dictadura, es conocido o es en, denominado por algunos investigadores un, como modelo financiero, y también lo conocemos como el modelo neoliberal. Este modelo implicó dejar de lado el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones que estaba vigente en nuestro país hasta ese momento y que con todas sus limitaciones, de todas maneras, trajo crecimiento económico y trajo hacia fines de los 60 y principios de los 70 incremento de los salarios reales de la clase trabajadora. Entonces, algunos eh, investigadores en especial a aquellos que están nucleados en, en Flaxo, que es una facultad de ciencias sociales que tiene sede en Buenos Aires, por ejemplo, Nicolás Arceo, Ana Paula Monsalvo, Martín Shor, que hicieron un librito que a mí, la verdad que me gusta mucho volver a leerlo y que está disponible en Internet, se puede bajar el texto completo, que es un libro del año 2008 que se llama Empleo y Salarios en la Argentina, eh, y que es un libro de divulgación de economía, no es un libro para economistas, es un libro que aquellas personas que no somos economistas podemos leer y con, con un poco de, de esfuerzo, porque por ahí algunos conceptos son difíciles, pero con un poquito de esfuerzo lo podemos entender. Entonces me parece que el libro está bueno. Y eh, es impresionante si leemos al día de hoy, al 2019, ...ese libro, en especial el primer capítulo... ...que habla del modelo financiero de la dictadura... ...bueno, son impresionantes las, las, las continuidades... ...con el presente, los puntos en común... ...por eso me pareció importante traer... ...a la columna de hoy esta, esta cuestión... ...esta reflexión sobre economía... ...con el desplazamiento del de modelo de industrialización... ...este nuevo modelo de valorización financiera... ...implicó la apertura externa es decir, la quita de las trabas a las importaciones además de la represión directa a la clase trabajadora y la desregulación económica todo esto que implicó empezar a importar productos que antes fabricábamos en Argentina y ese eh, empezar a importar nos fue requiriendo cada vez de más dólares entonces eh, había que ajustar Y fundamentalmente la parte de los salarios y los costos Cuando entendemos que el salario es un costo Así se entiende desde el neoliberalismo Entonces fue necesario esa reducción salarial Que fue progresiva pero que fue muy fuerte Y que implicó ir en contra de lo que venía sucediendo hasta ese momento Que implicaba un incremento de los salarios de los trabajadores con todas las limitaciones, digamos, que pudo tener la industrialización sustitutiva de importaciones en la Argentina. También este modelo de valorización financiera trajo devaluación de, de la moneda, que nos suena conocida, de, de nuestra moneda nacional, de nuestro peso, algo que en ese momento se llamó sinceramiento de precios, que era incremento de los precios de los productos que habitualmente compramos en el mercado y como les decía el congelamiento de salarios todo esto entonces implicó un incremento de las ganancias para el sector empresarial y eso es lo que explica ese incremento de la ganancia para el sector empresarial es lo que explica el apoyo de los grandes capitales a, el, a la dictadura porque Básicamente la dictadura venía a disciplinar a la clase trabajadora y a incrementar las ganancias de los empresarios. Y una cosa muy importante a tener en cuenta que allí es donde más encontramos puntos en común con el presente, es lo que, se llama, lo que se llamó la valorización financiera. El hecho de que la economía deje de dedicarse fundamentalmente a la producción de bienes ...porque la producción deja de, ser un, deja de ser un sector rentable para el capital... ...y comience a volcarse hacia el sector financiero. En el sector financiero lo que hay, como se dice vulgarmente, es la timba financiera... Eh, ...pero no se produce nada. Entonces, cuando el país necesita producir bienes y servicios para, para nuestro propio consumo... ...y producimos cada vez menos... Obviamente que eso nos va a afectar, eso no va a venir bien para, para el consumo y para la satisfacción de las necesidades de la población. Hay un investigador que también es de, de, de esta facultad que tú les decía, de la Flaxo, que es Eduardo Basualdo, que es muy reconocido en el área de economía, que explicaba que la valorización financiera, lo explica con palabras sencillas, está bueno, Es lo siguiente, ¿Qué, ¿qué nos decía? Y esto nos decía Basualdo en 2006, respecto del de plan económico de la dictadura y vemos la, la vigencia que tiene al día de hoy. Basualdo nos decía que la valorización financiera es un proceso, fue un proceso, en el cual el capital contrajo deuda externa a bajas tasas de interés en el exterior. Bajas tasas de interés en el exterior. ¿Para qué? Para ingresar esos capitales al país y realizar con esos capitales, con ese dinero, colocaciones en el mercado financiero nacional. Es decir, comprar, por ejemplo, en la bolsa títulos y bonos o colocar ese dinero en depósitos bancarios para obtener un, un interés a fin de mes. Es decir, lo que, bus lo que se busca es valorizar esos dineros obtenidos con la deuda externa, obtener una renta o un interés en nuestro mercado local. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en Argentina era más elevada que la tasa de interés que estaba vigente en los mercados internacionales, en los 70. Y con ese diferencial, con esa renta positiva, con esa ganancia... Todo el dinero se volvía a fugar al exterior y a eso se le llamó la bicicleta financiera. Con esta bicicleta financiera, ¿qué se logró? Que se incrementara terriblemente la deuda externa en, en la década del 70, durante la dictadura, y además se incrementara terriblemente también la fuga de capitales al exterior. Es decir, la fuga de capitales se alimenta del incremento de la deuda externa. Ese incremento de la deuda no implicó para nosotros, para nuestro país, un incremento de la inversión, de la inversión productiva que pueda hacer que nuestra industria se ponga en funcionamiento y genere puestos de trabajo y active la economía y ponga a rodar la, esa rueda de la economía, sino que implicó simplemente... Eh, Bicicleta financiera, ganancias en el sector financiero, que no nos, dan, no nos dan bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, y luego fuga de capitales. A eso Basualdo le dama la valorización financiera. Entonces, veamos, la, la, como les decía, la vigencia que tiene eso hoy para nosotros. Eh, todo lo que quiero traer justamente es esta importancia de... Eh, Tener en cuenta qué es lo que nos pasó en términos económicos, que esto ya lo vivimos, quizás con, seguramente con algunas diferencias, respecto del neoliberalismo que está vigente hoy en día en nuestro país, pero también con muchos puntos en común. No olvidamos que la dictadura también implicó eso para la Argentina. E incluso algunos, algunos estudiosos de la dictadura consideran que lo más importante fue la implementación de este plan económico, que esto es lo que se quería lograr precisamente. Lo que pasa es que, bueno, finalmente la crisis económica que, que, que a, a la cual nos condujo este plan económico hizo que los dictadores fueran perdiendo progresivamente apoyos porque la gente empezó a ver que, que de este modo no, no iba a salir adelante y que lo único que pasaba era que nos estábamos empobreciendo en lugar de La, esa promesa de enriquecernos y de hacer funcionar mejor la economía así que bueno eso era lo que, lo que yo quería traer a colación me parece muy recomendable este, este librito que como yo les decía se puede, se puede encontrar a texto completo por internet y es más o menos accesible para quienes no, no somos economistas y sobre todo tener presente que eh, economías periféricas como las nuestras, que eh, históricamente hemos tenido un escaso desarrollo industrial y hemos dependido del de, de, desarrollo industrial que han logrado otros, otros países más desarrollados que nosotros, bueno, si, si somos una economía dependiente, no podemos nunca apuntar a un, a un, a un modelo neoliberal que lo que busque sea fortalecer el sector financiero. Necesitamos industria, necesitamos producir para satisfacer nuestras propias necesidades y para generar nuestro, nuestros empleos, nuestros puestos de trabajo, que son los que nos van a sacar adelante. Así que, bueno, en definitiva, recordar que eso también vino de la mano del gobierno Genocida y, y las consecuencias que dejó para nuestra economía fueron drásticas. Y también recordar que ha habido otros momentos históricos en los que económicamente hemos estado mejor. Entonces no tenemos por qué estar condenados al, al empobrecimiento. Podemos pensar en otros modelos donde lo central sea justamente la producción. Eso es un poco lo que quería compartir hoy con ustedes. Bueno, buenísimo Mercedes, para absolutamente reflexionar ¿no? y, y, y poder ir hilando la historia eh, y poder ir entendiendo también el presente, bueno, y la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, exactamente, la vigencia de, uh -huh. de algunas enseñanzas del pasado, cuando decimos nunca más, bueno, también pensemos que ojalá que neoliberalismo nunca más, porque no nos adubo,